Bueno, antes que nada, para ponernos un poco en tema, lo que hay que aclarar es que un código es una ley, ¿eh? uh -huh. al igual que una constitución que también es una ley, que es la ley fundamental. ¿Qué es lo que caracteriza esa ley que llamamos código? Que tiende a, a, a regular de una manera sistemática, coherente, ordenada, toda una rama del derecho, uh -huh. o sea, toda un área del derecho. Y por ejemplo, el derecho penal tiene su código penal, el derecho civil tiene su código civil, el derecho comercial tiene su código comercial, etcétera. Eh, otra aclaración que es muy necesaria, los códigos provinciales, su dictado está a cargo los códigos procesales, el dictado está a cargo de las provincias, mientras que los códigos de fondo, su dictado está a cargo de la nación. Esta distribución en nuestro país viene dada por la Constitución Nacional. Hay países donde la cosa es al revés. Los códigos procesales son nacionales, mientras que los códigos de fondo son provinciales. Pero en nuestro país, la distribución es esa. Disculpe si me escuchan mal, estoy caminando. No, está <risa> bien, está bien. Está bien. Eh, bueno, sí, doctor, sí. continúe. En nuestros códigos eh, tenemos otra particularidad, y es que son muy antiguos. Son aproximadamente de la década de eh, 1860, ...tanto el Código Comercial como el Código Civil... ...el Código Comercial fue hecho por Vélez y Acevedo... ...y el Código Civil por Vélez... ...por Vélez Arfield... Sí. ...eh, aquí hay que hacer... <coughs> ...hay que hacer una declaración importante... ...y es que estos códigos son excelentes los dos... ...el problema es que obviamente han quedado muy desactualizados... ...con el tiempo... ...eh, Vélez fue una figura... <coughs> ...importantísima... ...en nuestro país... ...eh... Eh, ustedes los alabarenses son muy justos con con Vélez porque hay una calle muy importante de su ciudad Exacto. que se llama Vélez Arte, eh, nosotros en azul no tenemos una calle con esa denominación, pero bueno, como le decía, eh, fue una figura importantísima Vélez y sus códigos tienen muchos méritos, eh, inclusive en su momento fueron aplaudidos por muchos países. El problema es que los códigos, tanto el Código Civil y el Código Civil como el comercial han quedado desactualizados. Uh -huh. Y usted me puede decir, por qué queda desactualizado un código civil y un código comercial? Bueno, si vamos al código civil, que es más sencillo de entender, eh, básicamente por dos realidades queda desactualizado un código civil. Primero por las por las nuevas realidades. Por ejemplo, en la época en que se sanciona el código civil, no había accidentes de tránsito, no había automóviles, por lo tanto no había accidentes de tránsito, no había trasplantes de órganos, etcétera, etcétera ¿Mm? toda una serie de, de realidades que en ese momento no existían y que Vélez obviamente no pudo tener en cuenta y otra cosa por las cuales va quedando desactualizado un código es por las nuevas valoraciones ¿Mm? fíjese cuando Vélez redacta el código civil eh, los hijos estaban clasificados en categorías hijos eh, matrimoniales, extramatrimoniales matrim naturales adulterinos, incestuosos, etcétera, etcétera, y los últimos eran directamente parias en la sociedad que no tenían ningún tipo de derecho. Esto, por supuesto, hoy nos parece absolutamente inadmisible y todos los hijos están equiparados, tienen los mismos derechos. Uh -huh. Vélez, por su, no solo que no pensó en el divorcio, sino que ni siquiera reguló el matrimonio, porque el matrimonio se lo dejó... Eh, eh, toda la revolución del matrimonio lo dejó en manos de la iglesia luego ya en la época de Roca eh, se dicta la ley de matrimonio civil y 100 años después ya en la década de 1980 con la 20, la ley 23.515 se permite el divorcio vincular entonces, como bueno y ahora en materia de divorcio hace muy poco tuvimos una reforma muy importante con la ley de matrimonio igualitario uh -huh. entonces como le decía ehm un código se va tornando desactualizado sea por las nuevas realidades que hay ¿eh? Eh, vuelvo al ejemplo, accidentes de tránsito, trasplantes de órganos, etcétera, etcétera, etcétera como por las nuevas valoraciones sociales que hace que algo que 150 años atrás parecía justo hoy ya no parezca justo entonces, ¿qué se hace cuando un código, como es el código civil, el código comercial va quedando desactualizado? hay dos alternativas básicas una es ir haciendo reformas parciales, reformas parciales, que esto se hizo tanto con nuestro Código Civil como con nuestro Código Comercial, infinidad de reformas parciales a partir de su dictado. Y la otra posibilidad, la otra posibilidad es eh, reemplazarlo directamente por un nuevo código. Su pregunta es cuando me decía sobre el proyecto de de reforma del Código Civil, apunta un poco a esto. A reemplazar íntegramente el Código Civil, ¿eh? por un nuevo código. Dejar de ponerle parches, ¿eh? dejar de hacer reformas parciales para hacer directamente un nuevo código. Y los proyectos de, de modificar el Código Civil, de, de cambiarlo directamente por otro, ya empezaron aproximadamente en la década de 1920. Ha habido varios ¿eh? a, a, a lo largo de todas las décadas del siglo XX. Y, y los, los de las últimas décadas, de la década del 80, del 90, eh, que fueron cuatro proyectos, ...tienen la particularidad de que tienden a unir el Código Civil con el Código Comercial. Doctor, ¿y de qué depende hacer un nuevo código? ¿Qué se necesita? La voluntad política. O sea, se necesitan dos cosas básicas. Una persona que lo lleve a cabo, como en su momento fue Vélez Arfield, ¿eh? Una persona que lo lleve a cabo, que en nuestro país nos sobran juristas de detalle como para llevar a cabo un nuevo código... El último proyecto, por ejemplo, que es el que se... El último proyecto lo encargó el Poder Ejecutivo en el año 95 y se terminó de elaborar en el año 98 por seis juristas de primer nivel de nuestro país. Los dos hermanos Salterini, el doctor Alegría, el doctor Reutemann y la doctora Méndez Costa y el doctor Rivera. Fue un proyecto excelente. O sea que la materia prima, los autores dispuestos a colaborar y, y, y, y a a proyectar un nuevo código, los tenemos en nuestro país. El, el nivel de autores en nuestro país es excelente. Y después la voluntad política de que el código se sancione. Le reitero que es una ley, es una ley de la nación y por lo tanto lo tiene que, que aprobar el Congreso. Uh -huh. Lamentablemente todos los, los proyectos que se encargaron en las últimas décadas, se, los proyectos en sí se hicieron, lo que luego faltó es aprobarlos. Doctor, eh, como usted eh, ha dado las características tan complejas que puede llegar a tener un código y que lo realiza una persona, pero necesita el asesoramiento eh, con las características que también está teniendo nuestra época de muchísimas instituciones se me ocurren eh, en primer término eh, en el código penal tendría que estar el INADI también eh, bien presente en la cámara en el código civil y comercial seguramente se va a pedir la, la presencia de las cámaras empresariales de los sindicatos también para trabajar sobre este tipo de cuestiones, haciendo de un trabajo interdisciplinario, ¿verdad? Sí, sí, es así. Lo primero que hay que aclarar es que, bueno, no es necesariamente una persona la que realiza el código. ¿eh? Pueden ser, en eh, el caso del Código de Comercio, fueron dos, fueron Vélez y Acevedo, y los últimos proyectos, por ejemplo, este que le comentaba del 98, fueron seis. Pero sí, sin perjuicio de eso, eh, además, por supuesto, tiene que ser eh, sí, algo interdisciplinario. Uh -huh. eh, de hecho, eh, en el último proyecto, el del 98, yo me, me tocó vivirlo, eh, una vez que estaba elaborado el proyecto se abrió mucho el juego, se abrió mucho el juego, se invitó a, a, a, a distintas universidades, eh, eh, a, a distintas entidades, eh, se, se abrieron, se habilitaron páginas web para que la gente hiciera llegar sus inquietudes, o sea que esto se intentó hacer, eh, es, es correcto lo que usted dice, por su, sí, sí, habría que... Que dar una, una intervención a vastos sectores uh -huh. doctor eh, bueno desde la justicia eh, ya que lo tomo como una voz autorizada la suya hay bastante eh, voluntad de llevar adelante una reforma por la desactualización del, del actual código eh, desde sí. la política se ve esa misma esa misma voluntad han podido dialogar con, con funcionarios políticos que tienen esa misma voluntad no solo del ejecutivo sino también del legislativo verdad sí en eh yo creo que la voluntad existe y la, la mejor muestra de eso es que, que en pocas décadas eh, hemos tenido varios decretos del Poder Ejecutivo que han encomendado a, a distintos autores llevar adelante los los proyectos de códigos, o sea, creo que la voluntad eh, eh, existe porque le aclaro es una decisión también bastante complicada hay todo un sector de nuestro país que no quiere la reforma, que se quiere quedar con los códigos de Vélez y es sobre todo por una cuestión de tradición histórica y por la profunda admiración que la figura de Vélez despierta ¿eh? fíjese en, en Francia siguen con el código de 1804 que es el código de Napoleón por admiración a la figura de Napoleón aquí por Vélez era cordobés a los cordobeses es muy difícil convencerlos de eh, hacer un nuevo código ellos dicen que que el código de Vélez es genial y que se puede seguir reformando ¿eh? y, y mantenerlo en lo sustancial o sea que no es una decisión Eh, tan fácil y yo creo que esa decisión política existe y que sería conveniente la reforma del código el problema eh, tal vez en, en lo que han fracasado luego la, la, la aprobación final es que como yo le decía recién ...se ha abierto mucho el juego... ...podemos decir... ...está perfecto que se abra el juego... Eh, ...que se someta... Eh, ...a distintos eventos científicos... ...un proyecto de código... Eh, que, ...que se lo, ana que lo analice la comodidad jurídica... ...que se llama distintos actores... Sí, ...es cierto... ...pero fíjese que un código tiene más de... ...dos mil, tres mil artículos... ...entonces todos van a ir con alguna objeción... Eh, ...a algún artículo eh, puntual... Y eso termina haciendo que el Congreso, al momento de aprobarlo, recogiendo todas esas objeciones, se le siembren muchas dudas sobre la bonanza del, del nuevo Código. Si es que se lleva a cabo esta reforma, entonces puede pasar mucho tiempo, doctor, ¿no? Sí, lamentablemente en este momento, eh, hubo un momento, hablamos de 10 años atrás, donde parecía que el proyecto del 98 eh, ya salía, parecía que ya salía pero en este momento no hay ningún proyecto sobre el tapete. Tal vez nos llevamos una sorpresa, en algún momento hay una, una, una embestida de, de, de algún sector y se, se aprueba, a veces salen leyes que no se anuncian demasiado, pero este no parece ser el caso, no, no hay ningún proyecto que en este momento esté en danza. Uh -huh. Sí sería necesario, pero pero no, no, no se ve ninguno ¿no? en este y... momento. Doctor, usted es profesor titular también de la Facultad de Derecho de la UNISEM, ¿verdad? Sí, así es. Eh, en, le, en las aulas se debate este tema cómo es. Sí, eh, nosotros para llegar a estos temas tenemos una dificultad y es que ya tenemos los códigos vigentes, eh, los códigos vigentes de Vélez con, con toda la elaboración que los autores han hecho en base a ese código. Entonces lo, a los alumnos del grado básicamente hay que iniciarles hay, hay que, perdón, enseñarles el derecho vigente y eh, por una cuestión hasta de tiempo cuesta eh, ahondar demasiado en los proyectos de reforma pero siempre los, los tomamos como referencia este tema de los de los distintos proyectos de código se da en las primeras dos unidades de la materia y después permanentemente cuando vamos estudiando las distintas instituciones le decimos el proyecto del 98 a esto lo regula de esta manera o, o de esta otra manera ¿Está bien? y volviendo al tema de la voluntad política que usted me preguntaba que es muy interesante le decía de lo complejo que es aprobar un código y hay una curiosidad histórica cuando se elabora el código de Vélez-Sárfiel se aprueba como, como se dice a libro cerrado el código de Vélez es muy casuístico es muy extenso, muy meticuloso mucho más que lo que son los últimos proyectos nuestros el código de Vélez tiene 4051 artículos imagínese lo que hubiera sido en el Congreso debatir 4.051 artículos claro. como la voluntad política era tan fuerte se lo aprobó al libro cerrado que se dijo se aprueba como está no se mire un solo artículo claro, además se ah. corría el riesgo de modificando un artículo modificar otro, ¿verdad? claro, exactamente eso el, el eh, sí, ese trabajo que lo tienen que hacer los propios codificadores de, de ir articulando las distintas reformas sí, es, es muy complejo es eh, de todas maneras le aclaro el, la tarea que habían hecho estos seis juristas era impecable. Yo he visto algunos de ellos en congresos, eh, en jornadas científicas, tomando nota de todas las objeciones, aceptando algunas, rechazando otras, y por supuesto que si hubieran eh, corregido el proyecto lo hubieran hecho muy bien, pero lamentablemente no, no, no llegó a, a sancionarse. También nos tenemos que ubicar en el momento histórico. Esto fue en el año 98 que en el 98 se presentó el proyecto y ahí se puso a consideración de, de toda la comunidad jurídica. Después vinieron los años de, de la tremenda crisis económica y, imagínense, lamentablemente un proyecto de Código Civil nuevo pasó a segundo plano, claro. Cuando doctor, ¿no? Claro, doctor. que atender temas absolutamente urgentes. Sí. Perfecto. Bueno, doctor, le agradecemos mucho ¿eh? no, por habernos permitido usted... esta y... charla, por habernos atendido. No, le agradezco y lo felicito por, por traer a colación un tema que, como recién decía, no es tan urgente, pero sí muy importante. ¿eh? Así que lo felicito por el, el buen criterio para, para interiorizarse sobre este tema. Muchas gracias y que tenga un buen día. Gracias, igualmente. Muy amable.